Los locos y las frutas. En el país de los locos llegó la temporada de la cosecha de las manzanas. Un loco vino corriendo del campo para avisar al consejo general. Su excelencia, las manzanas ya están maduras, hay que cosecharlas, pero ya. El consejero ordenó. —Bien, entonces que todos los ciudadanos salgan al campo con canastas y escaleras. Los locos obedecieron. Cuando llegaron a los árboles, escaparon. —¡Miren cómo se doblan las ramas cargadas de frutas! El consejero ordenó, ¡enviesen a cosechar! Los locos preguntaron, ¿con cuál árbol debemos empezar? ¿Con este o con aquel? No es mejor empezar con el otro. No, con aquel, allá tiene más frutas. Y sus ramas ya se están a punto de quebrarse. No, hay que empezar con este, que está más cerca. Todo debe tener su orden. Finalmente decidieron. Mejor empecemos con el árbol, que es más bajito. ...porque esas frutas son más fáciles de alcanzar. Pero ahora surgió otro problema. Un loco preguntó al cura. Señor cura, desde el punto de vista de la moral... ...¿qué es más ético, agarrar las frutas con la mano derecha o la izquierda? El cura dijo, déjeme ver lo que dice el libro sagrado... No encuentro nada sobre esta pregunta difícil. Pero según la tradición, los hombres siempre bajaron las frutas con la mano derecha. Una vez resuelto esta pregunta difícil, surgió otro problema. ¿Debemos poner las escaleras en las ramas? ¿O debe alguien subir el árbol y sacudirlas? Y así surgieron preguntas tras preguntas. Mientras tanto, se hizo tarde y cayó la noche. El consejo recibió. Ya es muy tarde. En la oscuridad ya no se ve nada. Mejor lo dejemos para mañana. Regresemos a casa. Sí, dijeron los locos. Además tenemos mucha hambre. Y los locos regresaron sin haber cosechado ni una sola manzana. El día siguiente el consejero decidió. Hoy hay todavía muchas preguntas de ayer sin resolver. Por eso es mejor no ir al campo hoy. Antes de encontrar una respuesta sensata a cada una de estas preguntas... Por eso aconsejo quedarnos aquí en el ayuntamiento para consultar a los expertos en cosecho. El primer experto dijo, según mis estudios y análisis se debe hacer lo siguiente. No, no, no, no, no, dijo otro experto. No, estoy de acuerdo con mi colega. Lo que se debe hacer es lo siguiente, déjame, déjame, déjame, déjame. Pasaron varios días hasta que después de largas decisiones... finalmente encontraron una solución que todos aceptaron. Ir de nuevo al campo. Pero cuando los locos llegaron otra vez a los árboles... ...vieron que todas las frutas ya se habían caído al suelo... ...putriéndose. Entonces los locos exclamaron... «¡Estos árboles son descorteses! Hubieron tenido que esperar nuestra decisión... ...antes de dejar caer sus frutas al suelo». Uno de los más locos de los locos opinó... «¡Ah! ¿Qué importa? ¡Ve nomás estas frutas! ¡No hubiera valido la pena cosecharlas! ¡Ya están todas podridas. Los locos dijeron aliviados... ¡Es cierto! Y muy contentos... regresaron a la ciudad. Cuando Aquim vio esto... pensó... ¡Oh, esta gente se complica la vida... inventando un problema tras otro! En vez de actuar... hablan y hablan... hasta que ya es demasiado tarde. En vez de reconocer su propia locura... Echen la culpa a los árboles. Si no se cosecha a tiempo, se pierde la oportunidad.